Hola de nuevo y bienvenidos a otro episodio de SpanishPodcast.net, otro paso más para que mejores tu comprensión oral del español y otro paso para que puedas hablar un mejor español. Hoy vamos a comenzar a hablar de un tema bastante interesante sobre los verbos españoles. Hemos creado este episodio por un mensaje que Henk envió a nuestra página de Facebook. El idioma español tiene una ventaja que al mismo tiempo es una desventaja. Me explico. La ventaja es que en español casi todas las palabras tienen varios significados diferentes. La desventaja es que es difícil aprender estos significados, especialmente si no eres nativo. Pero bueno, para eso estás escuchando este podcast para aprender español, ¿verdad? En su mensaje, Henk nos preguntaba si podíamos hacer un episodio sobre usos raros de los verbos llevar y tocar. Empezamos a pensar y nos dimos cuenta de que, efectivamente, los hispanohablantes, a veces, utilizamos estos verbos de una forma poco intuitiva. En realidad, no son usos raros. Se utilizan así a diario pero es probable que un estudiante de español tenga dificultades para comprender estos significados. Vamos a intentar explicártelos. El verbo llevar tiene casi 20 significados diferentes en el diccionario. Sin embargo, hemos seleccionado los que más se utilizan, las situaciones más habituales del lenguaje cotidiano. Por razones de duración... Hoy solo vamos a hablar del verbo llevar. En otro episodio hablaremos del verbo tocar. En el futuro es probable que hagamos otros episodios sobre estos verbos, porque en realidad hay muchos más. Verbos que tienen muchos significados y que se utilizan en situaciones muy diferentes. Hemos llamado a estos verbos superverbos. Esto no es algo oficial. No creo que ningún filólogo llame superverbo a nada, pero a nosotros nos servirá para entendernos. Si te digo que un verbo es un superverbo, quiero decir que se utiliza mucho y con muchos significados diferentes. Antes de comenzar a practicar, te recuerdo que, si te gustan nuestras lecciones, puedes descargar muchos de los episodios en forma de audiobook. Simplemente entra en el menú audiobooks despanishpodcast.net y allí podrás descargarlos. Si tienes dudas sobre cómo funciona el proceso, puedes escribirnos un mensaje e intentaremos ayudarte lo antes posible. Puedes descargar los 100 primeros episodios, los 100 siguientes, los 200 primeros episodios y un audiobook que no está en el podcast, El aprendizaje descomplicado. En este audiobook te hablamos de técnicas para aprender, no solo español, sino cualquier cosa. Con él, puedes saber cómo aprender mejor mientras mejoras tu español. Igual que en el podcast, tienes el audio y el texto disponibles para que puedas comprender todo bien. El significado normal del verbo llevar Si buscas el verbo llevar en un diccionario... Podrás leer el significado más habitual y más normal. Llevar significa trasladar a algo o a alguien de un lugar a otro. Fácil, ¿verdad? Efectivamente, es fácil. Si dices he llevado el coche al taller, significa que has trasladado el coche desde el lugar donde estaba hasta el taller. Si dices he llevado 500 euros al banco, Significa que has trasladado dinero hasta tu banco. Tenías dinero en efectivo y ahora está en el banco. Repite la frase. He llevado 500 euros al banco. Hasta aquí fácil. Ahora vamos a empezar con usos raros del verbo llevar. Llevar como sinónimo de cobrar. El verbo llevar se puede utilizar como sinónimo de cobrar que es cobrar. Cuando compras algo, tienes que pagarlo. Tienes que entregar una cantidad de dinero. La persona que te hace el trabajo o que te vende el producto te pide una cantidad de dinero. Eso es cobrar. Imagina que compras algo en el supermercado que cuesta 24 euros. Cuando llegas a la caja, la persona que está en la caja te cobra. Tienes que darle 24 € para poder irte a casa con el producto. Cuando llegas a casa, puedes decir Me han cobrado 24 euros por esto. Pero en el lenguaje informal, a veces utilizamos llevar. Decimos la frase igual, pero con el verbo llevar. Me han llevado 24 euros por esto. Quizá suena raro, pero se utiliza mucho. Repite la frase. Me han llevado 24 euros por esto también puedes utilizarla en presente cuando alguien te da un presupuesto imagina que tienes que pintar la casa buscas a un pintor y le pides un presupuesto él te dice puedo pintar toda tu casa por 1500 euros más tarde hablando con un amigo le dices el pintor me lleva 1.500 euros por pintar la casa. Quieres decir que tienes que pagar 1.500 euros si quieres que pinte tu casa. Repite la frase. El pintor me lleva 1.500 euros por pintar la casa. Llevar como sinónimo de tardar. Tardar es un verbo que se utiliza para decir el tiempo que necesitas para hacer algo. Por ejemplo... El pintor de antes te puede decir Tardaré tres días en pintar tu casa. Quiere decir que necesitará tres días de trabajo para pintar tu casa. También puede usar el verbo llevar. Te puede decir Me llevará tres días pintar tu casa. Quiere decir exactamente lo mismo. Imagina que has quedado con una amiga. Estás esperando porque tu amiga llega tarde, algo habitual en España. Tú la llamas por teléfono para saber cuánto tiempo tardará en llegar. Ella te dice: "Me llevará 10 minutos". Tu amiga quiere decir que tardará 10 minutos en llegar. Repite la frase: "Me llevará 10 minutos". Llevar como sinónimo de vestir la mayor parte de los seres humanos nos vestimos con ropa. Bueno, hay gente que no. Se llaman nudistas, pero generalmente los seres humanos usamos ropa. Bien, pues para decir que estás usando un jersey, o un pantalón, o una camiseta, o cualquier otra prenda de ropa, usamos el verbo llevar. Voy a decirte algunos ejemplos. Repite las frases después de mí. Llevo un jersey de lana. Me gusta llevar pantalones vaqueros. Mi hermana siempre lleva falda. Llevar como sinónimo de conducir. El verbo llevar también se utiliza como sinónimo del verbo conducir. Si te digo Mañana llevaré el coche. Quiero decir que mañana voy a conducir el coche. Que mañana voy a utilizar el coche. Otro ejemplo. Imagina que estás haciendo un viaje muy largo con un amigo. Tú has conducido desde hace cuatro horas. Estás cansado. Tu amigo te dice, para cuando puedas y llevo yo el coche. Tu amigo quiere decir que conducirá él. Así podrás descansar un poco. Repite la frase. Para cuando puedas si y llevo yo el coche. Llevar para decir que has estado durante un tiempo en un lugar. El verbo llevar también se utiliza para decir que has estado un tiempo determinado en un lugar o haciendo algo. Por ejemplo, llevo 10 minutos hablando. Quiero decir que he estado hablando durante 10 minutos hasta este momento. Se puede usar en cualquier situación que se ha prolongado en el tiempo. Por ejemplo, llevo 10 años en la policía. Quiero decir que desde hace 10 años soy policía. Otro ejemplo. Llevo veraneando en Portugal desde que nací. Quiero decir que todos los veranos voy de vacaciones a Portugal. Repite la frase. Llevo veraneando en Portugal desde que nací. ¿Llevar como sinónimo de superar? El verbo llevar también se utiliza para indicar que algo es superior a otra cosa. Por ejemplo, mi hijo lleva tres años al tuyo. Quiere decir que mi hijo tiene 3 años más que el tuyo otro ejemplo. Tu coche lleva 30 centímetros al mío. Quiere decir que tu coche es 30 centímetros más grande que el mío. Repite la frase. Tu coche lleva 30 centímetros al mío. Llevar como sinónimo de mantener algo en orden. Este significado es bastante habitual en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Cuando alguien se encarga de ciertas tareas o trabajos, se dice que esa persona los lleva. Por ejemplo, Silvia lleva la contabilidad. Quiere decir que Silvia es la persona encargada de contabilizar en esa empresa. Otro ejemplo. Imagina que alguien te hace una pregunta sobre el departamento de marketing. Sin embargo, tú estás en otro departamento y no lo sabes así que dices, no lo sé, eso no lo llevo yo. Quieres decir que tú no te encargas del marketing. Repite la frase. No lo sé, eso no lo llevo yo. Llevar como sinónimo de estar de moda. Un último significado sobre el verbo llevar. Llevar también se utiliza para decir que algo está de moda, que algo es tendencia. Por ejemplo, Se llevan los pantalones muy ajustados. ¿Quieres decir que los pantalones muy ajustados están de moda? Si quieres vestir de forma moderna, debes usar pantalones ajustados. En este caso, la palabra se siempre acompaña al verbo llevar. Otros ejemplos. En los años 80 se llevaba la ropa de colores llamativos. ¿Quieres decir que en los 80 la moda consistía en llevar colores llamativos, colores vivos. Repite la frase. En los años 80 se llevaba la ropa de colores llamativos. Bueno, pues estos son algunos de los significados del verbo llevar. Un superverbo. Tiene más, pero solo te hemos comentado los más habituales. ¿Tienes dudas sobre esto? Si te ocurren más ejemplos, ¿no entiendes algo bien? Si eres miembro de la comunidad de SpanishPodcast.net, puedes escribir cualquier duda o comentario en el foro de la comunidad. Allí podremos seguir aprendiendo. Si quieres pertenecer a esta comunidad de estudiantes de español entusiastas y motivados, solo tienes que conseguir a alguno de nuestros audiobooks. En la transcripción... Tienes enlaces para ver la información sobre ellos. Puedes descargar episodios de nuestro podcast para usarlos sin conexión a internet o también el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado. Echa un vistazo. Ya nos despedimos. Esperamos que este episodio haya sido útil para ti. Recuerda utilizar la repetición y la imitación. De esta forma, tu español mejorará progresivamente y quedará grabado en tu memoria a largo plazo. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Que pases una buena semana! Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web.